La esquina Jujuy O buscanos en Facebook Teatro Mandril Limbo De lunes a viernes De 1 a 2 a.m. Por FM La Tribu 88.7 Retransmite Radiorueda.com.ar Jugar fútbol en Palermo Probar nuestras nuevas canchas de sintético de 5 y 6. Conocenos y quédate en el puente. Niseto, Vega, 5432, esquina Juan B. Justo. Estacionamiento propio. Reservato horario al 4777-2446. 4777-2446. Jugar fútbol en Palermo. Conocenos y quedate en el puente. Me gusta. Me copa. me flipa, me flashea, me puede, me, me mata, me enloquece, me huela la peluca, me mola, esto sí que me mola tío, cerveza artesanal mola, conseguíla en el bar de la tribu y en muchos lugares más, entra en facebook, mola cerveza y enterate dónde disfrutarla, cerveza artesanal mola, artesanal. cerveza mola. artesanal mola. Inés Lamas Tu asesora productora de seguros 4-522-6803 Tu asesora productora de seguros Fin de espacio publicitario Esto pasa en la tribu Alan Robinson, actor Con fuego, ¿qué hacemos? El abrigo Y, la, ...y el alimento... Eh, ...con aire nos comunicamos... Eh, ...con la tierra... ...el alimento, lo sembramos... ...y con el agua, bueno, la bebida... ...que también es el, el alimento... ...entonces son cosas como que yo por ahí... ...las aprendí del, del, del chamanismo... ...pero que también que son más del orden cotidiano... De una, ...el eslogan de una radio... ...si en aire no hay fuego... ...ah, oh, wow, mira qué lindo, mira qué lindo... ...empezar a ver el fuego desde otro lugar... ...el aire desde otro lugar... la palabra, ¿no? La palabra como vibración del cuerpo que se transmite gracias a que hay aire. Esto pasa en La Tribu. FM La Tribu 88.7 FM La Tribu.com Metilde Metilde Metilde Hey, mtilde de tam tam tam tam tam vamos, vamos, vamos, vamos. Noche de sábado, noche de amigos. Noche de acá rock. qué bonita es la que lucha se murmura y qué diremos de tu rabia inquebrantable tú has conseguido que la tuya sea la que se pinta con el fango la hermosura Mira mi agonía y lo que sufrió con tu más preciada herida. Tú no especulas con la riña en sí misma, aunque nandola más triste desbandada. Te abraza mi raza y se sumará. que empuñe el descaro que aguanta quien canta con triste garganta y sostiene tu puño apretado tu puño apretado tu puño apretado una aventura esa contienda con satan y sus secuaces que le muestras el colmillo a sus diabluras y le sonríes a quien sangra ni mieda deste que has conseguido Seguimos en la rock con esta gran banda del año que se formó en el año 2007 cuando Sandy y dio con Beto Dramático y formaron eh, Salta la Banca, ¿no? Me encanta Salta la Banca y seguimos insistiendo con que tiene una gran postura política y, y la manifiestan a través de su arte a través de su música y eso está buenísimo y que la gente que la escucha también pueda comprender esa visión. Te decía que están desde el 2007 tocando y de hecho bueno en esta parte de la nota cuentan cómo transitaron Eh, esa parte del under hablan de Omar Chabán de, Ani, de Aníbal Ibarra y bueno y el presente no como banda independiente eso es muy interesante porque de hecho cuentan eh, no sé si en esta parte de la conferencia pero lo contaron me acuerdo perfectamente que eh, el, lo que recaudaban en el cosquín y el dinero que iban era para el próximo disco o sea fíjate que una banda que se puede decir que está muy bien muy bien posicionada igual la siguen peleando Totalmente, hay que tener unos pulmones gigantes porque llevar una banda así independiente es porque la han remado muchísimo. Recuerdo que antes de tocar en el Luna Park, un día fuimos y después de la conferencia de prensa se fueron en Bondi. Sí. ¿Sí? Tocaron en Luna Park, vendieron miles de entradas, cientos de entradas. Y andan en bondi. Sí, son, la verdad, unos flacos increíbles. Y el ser independiente hace que, bueno, invierta precisamente por ahí en equipamiento, instrumentos y demás cosas que son muy costosos y así eh, se van formando. ¿no? Es alimentar un sueño. La verdad que sí. Bueno, como te decía, en esta parte de la nota, que ya estamos terminando con este, la conferencia de Salta a la Banca, eh, opinan sobre cómo transitaron el under, Omar van Aníbal Ibarra presten mucha atención sobre lo que dicen y su presente como banda independiente. creo que la aparición de Pastilla de Abuelo en su momento fue clave porque porque como que había una especie de, de movida medio acéfala, ¿no? después de, de lo que pasó en Cromañón, qué sé yo en términos eh, eh, de compromiso, ¿no? Más, más, más bien hablando de eso eh, yo creo que, que que fue clave para nosotros entender que, que éramos parte de una coyuntura que estaba Obligada, yo creo que por eso Copla se llamó Canto Obligado por Luciana Arruga, porque es una generación que está obligada a participar. O sea, por eso no, no, no eh, es muy difícil encontrarse en las redes permanentemente, en, en cualquiera de, de las redes sociales, encontrarse con ciertas expresiones eh, juveniles, que está bien, uno entiende. Yo a mis 18 años ¿no era un pago, la verdad que. Sigo presentando pequeños deslices, pero, pero la verdad que no pago y tampoco puedo pretender mucho, pero hay que aprovechar el acceso a los contenidos, a la información y participar, participar y ayudar, porque claramente como Cromañón hay un montón de, de, de cuestiones que, que han dejado claro que depende de nosotros mismos cambiar, cambiar el estado de las cosas. Eh, yo creo que un poco tuvo que ver con eso, tuvo mucho que ver la injerencia del público en lo que hacíamos, Después, sobre todo en los primeros años, ¿no? Porque básicamente lo que se daba en lo, los primeros conciertos era que lo que pasaba arriba del escenario era desprol... sí, sí, sigue siendo una banda desprolija Para mí Salta tiene la mayoría de las cosas que, que mejorar, claramente eh, Pero más allá de eso... Eh, éramos una banda muy esplorija pero lo que pasaba abajo de alguna manera no, no se relacionaba con lo que estaba pasando arriba Y yo creo que eso fue clave, la gente le gusta acercarse a un lugar donde ve que la gente participa, viste Y yo creo que tiene que ver con eso y ya después me parece que nosotros empezamos a enroscarnos más en hacer lo que Básicamente lo que nosotros queríamos en todo sentido Y, y la gente ha respondido a eso, nosotros claramente siempre yo creo que el feedback que, que propician las, las redes sociales está buenísimo hacemos uso y básicamente sacamos provecho de eso y nada, yo creo que tiene que ver con eso el, la participación ¿no? y esa especie de flujo permanente entre ideas, entre el público y la gente es clave, yo lo que agradezco todos los días mi vida es que cualquiera puede decir absolutamente cualquier cosa desde un absolutismo desmedido, lo que sea, pero Estoy muy, muy orgulloso del público de Salta a la Banga porque ha entendido muchas cosas que tienen que ver con esto de que se tienen que cuidar entre ellos y que a nosotros se nos pueden escapar un montón de cosas. Eh, hay una relación permanente, tratamos de hablar y discutir absolutamente todo entre todos, desde pequeños grupos que se generan en Facebook, o Twitter y lo demás, y por todo es súper sano y eso hace que, que todo siga adelante como, como va por ahora. Es que en realidad me parece que lo que Omar Omar fue de una manera Un poco perejil, ¿no? Porque yo conozco y reconozco La, la culpabilidad de Levi En todo este asunto eh, Desconozco también Porque tampoco me puedo poner a hablar Desde un punto de vista de ni jurídico ni legal Cuánto esta ferro era Omar Yo lo que veo es un contraste grosso Entre lo que escucho de mis colegas Que están hace 20 años en El Palo Que tiene que ver con La verdad es que opiniones maravillosas Pero derrapó O sea, yo puedo decir que Escucho a mis colegas de hace 20 años Que puede ser desde Germán hasta Andrés eh, eh, No sé, muchos Ciro también eh, No sé, muchos colegas que Uno los escucha, los lee Leva a los chicos de ataque Y nada, todos hablando maravilla de él. Claramente es un tipo que le abría las puertas a las bandas Yo no, no puedo discutir eso Pero derrapó Se equivocó, yo creo que Todas las, partes, este, todas las partes que estuvieron de alguna manera involucradas en la, en la, en la intervención de, del Estado para, para, para que dé un permiso que básicamente era ilegítimo, por poner en unas palabras que, que no me salen ahora, porque es la primera vez que me preguntan esto, así que te voy a agradecer que me esté preguntando esto. Eh, yo creo que toda la gente que estuvo en ese momento y que dio fe de que ese lugar era un lugar que estaba apto para ser utilizado, no sé... Yo creo que lo bueno de todo esto es que Omar murió en prisión y es lo que debería hacer Antonio Ibarra como todos los funcionarios que están de alguna manera eh, implicados en la causa. No, vos, oh, un genio. La de el Maracaná. No, mentira. Eh, no, no, yo creo que. Son dos grandes lugares que, en los que estamos pensando. Si vos me preguntás a mí, yo presentaría el nuevo disco en el Malvinas. Lo estamos pensando y lo estamos hablando entre todos. Es una gran posibilidad. Eh, pero sí, sí, en lo que estoy de acuerdo, Mica, es en que estamos despidiendo de Iserar hace rato. Eh, yo quiero decir algo que es clave. No, no hablamos mucho de esto porque de alguna manera es hacer bandera y, y, y no me cabe, y no le cabe a ninguno de todos nosotros, que es que Este disco de Salta de la Banca lo estamos pagando con este show con el que va a venir en Vorterix, con el que viene porque la decisión de ser una banda independiente cuesta carísimo todos los días cuesta carísimo, todos los días eh, y, y este disco es un disco que es muy costoso costoso de verdad, estamos hablando de un disco realmente costoso a niveles altísimos y lo pagamos peso por peso con los shows que estamos haciendo ahora así que hay muchos conciertos más allá de la alegría que nos puede a nosotros propiciar tocar Hay muchos otros estos conciertos que tienen que ver con tener que pagar este disco Hay que pagar este disco y Salta la banca no tiene ayuda y pecuniaria de ningún tipo eh, Por el camino que ha escogido y nada, la verdad que seguramente aparezca alguna que otra fecha más No sé si en Buenos Aires, quiero decir eso eh, Seguro no en Capital, eso te lo, esa garantía te la puedo dar Pero ni hablar que estos shows que vienen de acá en adelante tienen que ver con esto, con pagar el disco Si no estaríamos básicamente abogados a grabar y nada más, eso seguro. Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su fin. Estamos por solear tristes urgencias por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Podíamos jugo del vil oportunismo de sillón ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición la magia de la escuela independiente la honra de fraguar la autogestión se acaba si la banda interviene el sueño es del que lo hace por amor Nosotros que aún creemos en la gente Que no cree lo que crea una canción Pensamos que la conciencia indecente Se transforma al conectarse al corazón Nosotros que ofendemos la vanguardia De un anciano que la quiere establecer Transitamos jubilosos la maraña Porque el barro Vuelve noble al que quehacer Podríamos rendirnos ante el rumbo Del vil oportunismo de sillón yo a los patrones de lo absurdo Y estar a su predisposición el sueño y ya estamos terminando con la conferencia de prensa y lo que estuvimos charlando con Salta a la banca cuando terminó la conferencia me acerqué y bueno eh, obviamente charlamos un poco un montón de cosas, pero yo no había estado con ellos desde el Luna Park entonces quería preguntarles qué era lo que había sentido en ese show, en el, los transporté un poquito más para atrás, ¿no? Eh, porque te acordás que estuvimos juntos pero antes del Luna no después, o es sea, gente muy humilde muy este, que no tiene ningún problema para nada y ...y es todo un gesto que después de una conferencia de prensa se pongan a hablar, ¿no? Sí, sin hablar, se fueron a un costadito y bueno, estuvimos charlando... ...y la verdad que Santiago y los chicos se portaron muy bien como siempre... ...y bueno, nos contaron qué fue lo que sintieron, sobre todo en el Luna... ...que bueno, era su primer Luna Park y bueno, aproveché para trasladarlos en el tiempo... ...ya estábamos en el Cosquín Rock, pero bueno, quería que me cuenten esa pregunta y esa duda... que yo tenía. Así que vamos a escucharnos y para despedirnos de por hoy de Salta a la Banca que estuvo charlando con Akarroca. Salta a la Banca, bueno, después de un gran show, gracias por atendernos. Antes que nada, siempre la amabilidad de ustedes. ¿eh? No, por favor. No, para nosotros a es importantísimo. Yo creo que si... Yo creo que la legitimidad del discurso se atiende desde la sensibilidad y desde... Y de la ética y me parece que para una banda independiente Atender a los medios independientes es fundamental Así que, adelante Vos sabés que eh, mi pregunta va, va en este caso, en este orden eh, Vamos un poquito para atrás Cuando estuve en el estudio de ustedes Antes del show de Luna Park Estaban muy excitados con ese tema Y con lo que es Luna y que esto, que el otro Y no tuve la posibilidad de preguntarles Por eso lo hago ahora Vamos un poquito para atrás, como les dije cómo, cómo se sintieron al final Después de ese gran show que dieron Fue como... Intenso. Sí, intenso. ¿No lo seguro. que pensaban? O sea, ¿viste cuando no, es, tenés un mito tu, pues, interno? Me parece que lo clave de la pregunta es que... Me estás preguntar cómo nos sentimos después y yo creo que... Hubo de todo. A mí, a mí el show me encantó, pero me costó mucho disfrutarlo por momentos. El lugar tiene... presente una investidura zarpada, se ponen de verdad que... Muy heavy y por momentos sentí que, no, que no, no estaba pudiendo resolverlo del todo bien. Después nada, cuando me acerqué a, a, a ver lo que pensaba la gente y me encontré con que la aprobación era casi unánime, me agarró una alegría bárbara, ¿viste? Pero yo también, yo creo que el artista no, no tiene que parar tampoco de foco eso, ¿no? De que lo importante es que es lo que el artista está haciendo, ¿viste? Entonces yo creo que todos estuvimos muy concentrados, la verdad que estábamos muy nerviosos. ...hoy también tuvimos que salir arando... ...porque no habíamos probado sonido... ...se pone medio difícil... ...pero en líneas generales... ...la verdad que estuvo todo muy bueno... Eh, ¿Y vos cómo lo sentiste? Eh, yo creo que lo vivimos con mucha energía... ...o sea, es tanta energía acumulada... ...es como acá... ...mucha energía acumulada... ...que cuando pasa es como que... ...no, no percibís bien lo que, lo que es... ...ver tanta gente junta... ...como dijo Santi... Este, muy, ...fue casi unánime... ...el gusto por el show... uno es muy autocrítico, la banda en general todos somos muy autocríticos así que nos concentramos en las cosas que salieron mal, en los pifis, en lo que fuere pero en general este, terminó el show y quedamos todos muy contentos este, no es para nada fácil hacer un Luna Park siendo una banda independiente tan joven, qué sé yo, creo que fue una experiencia única eh, ojalá que todas las bandas puedan hacerlo en su momento porque la verdad que es, es maravilloso Este, ...así como presenciar... ...va, presenciar no, estar acá tocando acá, acá en el cosquín... ¿Lo vieron lo vi Andrés? No, lo vi, yo lo vi por tele lo que pude... ...porque nosotros estamos terminando de grabar también... ...y yo lo amo... Pasa lo, ...nada de lo que yo pueda decir de Andrés va a sonar objetivo... ...pero... ...yo tampoco... Para mí, es un, ...para mí es un rey... ...para mí es el rey Andrés y va a o ser siempre el uno de la canción... ...toda la vida y... ...también estoy muy agradecido por haberlo conocido... ...y por, por lo generoso que... Que se presta permanentemente con salta a la banda sí fue muy emocionante justo se la voy a llover en ese momento diluvió y, y, y yo dije bueno ¿qué va a pasar? y la gente se plantó aún más ¿viste cuando vas a jugar al fútbol y se llueve y con barro oh, está mejor? Ah, aparte él le encanta, aparte de él esas cosas le encantan es un tipo que cree muchísimo en las energías y, y lo vi tan feliz el otro día también yo y ya, ya lo quiero mucho desde la admiración y de esto que te digo de que para mí fue un placer conocerlo él, Está en pareja con, con mi prima Y yo a ella la quiero mucho también Y lo veo a él muy feliz y está bueno. me pone muy contento Yo les quiero agradecer Sobre todo también eh, lo que dijiste hoy Emociona realmente cuando hablan Esto para agarpar este disco Hacemos esto, tocamos este para agarpar este disco Para sacarlo, emociona pero también Uno dice, bueno loco, el laburo vale la pena Y lo que están haciendo Sinceramente es muy groso Y gracias por atendernos y por la humildad de siempre no, no, Cuando no. quieran A la gente de FM La Tribu, de acá Rock, un abrazo enorme de parte de todo Saltaganga, acá con mi amigo Gonzalo Sosa. En acá, Quiero mandar un saludo A Andrea Pachá Que está escuchando Muchas gracias Andrés Por estar escuchando eh, A Feli Felipe Gracias por estar escuchando Tranquilo Ahí no sé dónde estará Pero dice que están escuchando Con Juancito y con Rodi Un amigo Así que bueno Un beso grande A Juan Que bueno Fue a la fiesta del pirata El otro día en La Plata Yo les quiero contar Una fiesta de pirata de, de, Del manón el, el pirata era yo Creo Porque <risa> yo no tenía que haber estado En ese lugar Pero bueno Lo acompañé Estuvimos ahí Dando unas vueltitas y impresionante me sentí un... ¿y qué hizo usted ahí? nada, qué voy a hacer fui a... Me... no sé ni por qué me invitaron me invitaron, fui para mal, cumplir no, con no. mi amigo y... no, no, no es que la pasé mal era la pasó? eran chicas muy chicas no se podía ah, estar no, había claro no. más de, no sé mil personas de las cuales entre 20 y 23 años yo, viste la policía estaba así mirándome con un láser no podía hacer nada no, una locura un lugar muy lindo la fiesta del pirata se la recomiendo a todos aquellos que no lo conozcan en el club regatas de La Plata bueno sería Ensenada, Ensenada se hace una fiesta que es la fiesta del pirata en donde llegan es un club náutico ¿no? entonces llegan en barcos y des, bueno eh, chocan los, los botes desembarcan un montón de cosas y, y bueno es toda una fiesta muy linda y después se hace un evento grande en donde fueron más de 7.000 8.000 personas es mucha gente ¿eh? la verdad mucha gente y ahí estuvimos con mi amigo Juan Juan, eh, ...que, bueno, no sé a qué... ...es un tipo que se quedó esta tarde... ...no sé si habrá bebido mucha, mucho alcohol... ...no sé, no sé, no quiero... ...no quiero, este... ...entrar en detalle... ...entrar en detalle porque después voy a tener problemas... ...pero bueno, le mando un besito a Juan... ...y a toda la gente que está escuchando, ¿no? Muchos amigos... ...vamos a, a repetir eh, nuestras... ...las redes y, y, bueno, las líneas telefónicas... ...si se quieren comunicar con nosotros... ...lo pueden hacer al 4864-0489... ...o al 4866-1095... Si se quieren comunicar a través de Twitter, lo pueden hacer en arroba rock de acá, ok. Y a través de Facebook, ponen facebook barra rock de acá mundial. Si quieren rever, escuchar las notas que hacemos en acá rock, pueden entrar al blog que es acárockok.blogspot.com. Exacto, ahí está muy bueno. Eh, la, bueno, nosotros a partir de la semana ya vamos a empezar a ponernos al día ya nos vamos con un a montón de cosas. Pero les quiero decir que es como que nos estamos habituando... a un montón de cosas que han cambiado de donde veníamos ¿no? Entonces eh, esa modificación lleva algunos detalles que hay que ir, seguir puliendo pero bueno, lo vamos a ir puliendo a lo largo de todo este tiempo que estamos aquí en la tribu que la verdad es que estamos pasando muy bien les quería decir a todos que bueno, ya estamos llegando a, a, al final, a la a última parte del programa tenemos la nota con los chicos de la caverna en un ratito nomás pero antes vamos a escuchar un tema de babasónicos y después nos vamos a una tanda aquí en la carroca En la palestra de desconocidos Busco a su lado el calor Y simulando mojar en el oído Le beso el cuello y le digo Me tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde Me le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo Vamos a fumar previa de tu noche es... ¡Acá, ¿Qué pasa en la tribu? Libertad pasa autogestión... pasa horizontalidad, pasan un montón de cosas buenas que son las que me gustaría que pasen en todo el mundo y bueno, esto, tratándose justamente de un medio de difusión, está perfecto que pase acá y bueno, está bueno que pase también un montón de gente que entienda el mensaje, que se sume, que se integre a lo que es La Tribu Como si explotara eh, todo el universo y de repente me sintiera mejor eh, Le agradezco a La Tribu por existir, aguante los proyectos de las radios comunitarias y el rock es así, amigos La Tribu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 Río de Janeiro 668 Impresioneselzócalo.com.ar Arena Charco Charco de arena Sol, ese amanecer Desde el 2 de marzo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 La cerveza más, más fría, fría que, que el corazón, corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. A la familia de la tribu, ¿eh? de los domingos, de las 2 de la mañana. O sea, sería la madrugada del sábado, ¿no? Cuando uno dice domingo 2... De... ¡Claro que sí! Donde quiera que estés, tribu Indio de cualquier tribu, estás invitado La de Dios te invita Folclore jamaiquino inspira Compartir, compartir, la revolución pasa por ese lado El que acapara, el que se cree imperio Ese a la larga pierde Ese es Babilón ¡Sabelo! Ya salió Cuerpo Canciones a partir de Mariano Ferreira Comanche Paradas. Conseguilo en la tribu, LAMBARÉ 873. Esa es mi revolución. Producen Calican Records. Correpí, La tribu. Este es parsa en el viento el amor que llevo dentro. Cuerpo. Na na na na na na na na. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conócelo. Revista Nani. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Noche de sábado, noche de amigos, noche de acá rock. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Ah, qué tal, buen día, hombre de humo. Ah, qué bueno que ahora estés en tu lugar. Ellos también tienen expensas Que mucho no se puede mirar Real y vos, con los cimientos de una carpa vos Nos hablas de a todos de la revolución Ser acá, rock, qué lindo, qué lindo estar acá. La verdad, que no dan ganas de irse. Tengo tantas cosas, aparte, tenemos tantas cosas. Yo sigo preparando el programa para tres horas y no está bien. No, no, claro que no. Sí, porque son dos. Estamos muy cómodos, la, la verdad. Esa es la idea. Pero bueno, espero que ustedes también le estén pasando bien del otro lado. Eh, no vino nuestro compañerito. ¿Pablo? Sí. Pero puede caer a lo último. La, la semana pasada cayó a lo último Ajá. y nos invitó a dar una recorrida por aquí. Le recordamos a la gente que. cada vez que hacemos el programa nos venimos desde La Plata entonces no conocemos mucho uh -huh. y Pablo que es del barrio nos lleva a reconocer un par de bares ahí. Una tanguería, me dijiste. Sí, mucho tango. Bueno, nos vamos a ir a una tanguería, ya que estamos en una tanguería. Pero bueno, vos sé que estamos escuchando La Caverna, ¿no? Porque es una de las bandas eh, en ascenso que, bueno, tenemos la posibilidad de contar con ellos y poder charlar. Eh, así que bueno, vamos a hablar Eh, ¿Con quién vamos a hablar, Gastón? Con Juano Falcone. Juano Falcone, querido. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Juan? Hola. ¿Juano, Juan, todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Che, perdón por la hora, Juano. No, por favor. Eh, nos atrasamos un poco. Es la hora del programa, es la hora... De... Sí, ¿Qué? bueno, pero igualmente. ¿Cómo está? ¿Todo bien? A todo esto. Ah, 2 menos 20. Eh, sí, sí, sí, te dejamos... Bueno, ahora la excusa... somos la excusa perfecta hoy. Bueno, pero es sábado. Hoy es ¿Qué? sábado, dale. ¿Qué, ¿qué estabas haciendo? Terminé de cenar recién. Eh, qué, che, Juano, qué bueno lo que están haciendo eh, con la banda, eh, el crecimiento que han tenido. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Eh, vos sabés que recién estábamos escuchando un tema, bueno, me encanta cómo están sonando, pero bueno, ahora van a estar eh, van a estar a hacer unas cuantas fechas y hay una por aquí, por Buenos Aires. Sí, sí, sí, en, en pocos días, en, en el viernes que viene, el 6 de marzo, vamos a estar... llevando por segunda vez eh, a la trastienda este disco que salió el año pasado, ¿no? posguerra que ya se presentó ahí y, y, y bueno, después de hacer algunos shows por otros lados, decidimos en Capital, recomenzar el año ahí, y bueno y seguirá después girando es un... Que estamos este, ahí en la gatera de este show de la trastienda. Que es un lugar alucinante para tocar con un sonido impresionante y bueno, la verdad que da gusto también ver un show ahí, porque estás muy cerca de la gente ¿viste? Sí, sí, sí, tiene, tiene eso de que es un lugar, bueno, como muy muy pro, ¿no? Por un lado y por el otro, bueno, guarda eh, aún este, cierta, esa, esa intimidad, ¿viste? Claro. Eh, por, por otro lado, pero bueno, es un lugar de, también tiene una linda una linda capacidad y, y, y bueno, eh, entendemos que, que, que es propicio para, para mostrar lo que queremos hacer. La experiencia de, de, de la presentación del disco ahí fue muy buena y por eso decidimos volver, ¿no? Juan, bueno, hay un tiempo ya desde que sacaron el disco, ¿qué balance pueden hacer de Postguerra? Y eh, si sí, hará seis, siete meses que salió, la verdad es que desde que salió fue fue como una sorpresa muy grande para nosotros ver cómo cómo era recibido por los chicos y lo vivimos todos los días eh, el cariño, eh, digamos. Nosotros lo estamos lo estamos viajando al disco, lo estamos llevando y, y a su vez el disco se ha encargado solito de, de viajar a través de los de los propios chicos, ¿no? y, y nada, es, es verdaderamente conmovedor, porque nosotros hace muchos años que, que, que tocamos y, y nuestro sueño eh, siempre siempre fue cuando comenzamos la banda, fue ese, ¿no? que, que las canciones pudieran alguna vez este, llegar a, a representar o hacer la banda el sonido de sonido de la vida de De, de, de muchos pibes y, y eso está sucediendo así que estamos muy contentos y trabajando para estar a la altura y, y para que la la banda siga creciendo y llegando a varios lados porque bueno ese es el desafío de ahora no que se ha generado un, una una demanda tal que que, que bueno que el desafío se, se torna este este digamos de alguna manera el el, el objetivo es llevar a la banda a A un montón de lugares donde no, no habíamos ido antes Estamos hablando con Juano Carton, eh, Falcón, Falcone Juano, de, Carton, Juano Falcone de la caverna En lo que te quería decir eh, Juano, que antes era distinto Porque pegabas un hit o, o dos hits Y ahí nomás, eh, ya ibas a Sadaik Cobrabas tu dinerillo Y era como más tranquilo, ahora ¿vale? hay que girar Y hay que ponerle el cuerpo a, a, a todos los shows Que hay que hacer, ¿no es cierto? Por supuesto, y aparte, bueno Obviamente que la la estructura de la de la banda hoy se, eh, y de las bandas escenarias se sostiene por los shows en vivo sí sí y, y también la energía y la piel no de alguna manera que, que es lo más importante para un músico salir y tocar y, y percibir eh, y corroborar de alguna manera en, en carne y hueso con la gente qué es lo que sucede no creo que no hay experiencia más linda para un músico eh, y sí sí sí hay que hay que hacer eso hay que salir hay que tocar hay que girar obviamente a diferencia de, de de otros de otras épocas también tenemos a favor que bueno que hay una suerte de democratización de de las fronteras eh, con esto de de las redes sociales y de, de internet que ha eh, ayudado muchísimo a que la autogestión eh, ya no sea eh, tan De tan ruin como era en estos <ríe> momento. Que, que, que sea, digamos, que ponga en igualdad de condiciones a, a un montón de, de, de bandas que quizá no tienen eh, un, una estructura o un ingreso como como tienen las grandes bandas. Sin duda. Eh, a propósito de eso, eh, la gente que quiera escuchar o ver información eh, de ustedes, en dónde, cómo lo puede hacer a través de las redes sociales. Bueno, de movida tenemos una página. Que es lacavernarrock.com.ar, donde aparte de que se puede bajar en alta calidad al disco, que así hemos decidido subirlo, por eso pesa un poquito, hay que tener paciencia. Están ahí también los links de las redes sociales oficiales de la banda, que son La Caverna Rock, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí, este bueno, encuentran todo. Hay un canal de YouTube que también es La Caverna Rock. Ahí, ahí pueden encontrar y comunicarse con nosotros eh, qué bueno qué bueno eso Juano de que bueno decidieron subir el disco cómo fue la decisión por qué eh, opinaron bueno no se vende se, bueno se vende pero también lo puede bajar aquel que quiera directamente en nuestra propia página en, en realidad fue como al revés eh, fue se lanza digitalmente y también se vende no ah, fue, fue al revés que, al revés claro que, que, que, que, que quizá eh, los discos anteriores pero es una lectura Eh, creo yo acorde a los tiempos que corren, hay ¿no? sí, sí, sí. que ayuernarse y entender de que de que la historia pasa ahora por ahí, que hay que facilitar esos medios y que en tal caso el el, el, el fetiche o el objeto bueno sustenta para quien lo quiera eh, físicamente eh, la cuestión, pero que no es más que que el remanente de una cultura que que va quedando eh, va quedando atrás, no eh, digo, eso de querer tener el disco digo, yo tengo discos acá, pero la verdad es que me los dan y bueno, por ahí agarro y veo la tapa y lo, lo busco en internet, ya o sea, lo saco del del, del, del, del el pack, motorio y, sí, ¿no? sí, sí, entiendo claro. entonces decidimos hacerlo así, pero bueno el objetivo, dicimos, bueno, si aparte vos vendés un disco y al instante ya los chicos mismos lo suben bueno, entonces la idea fue decir no, hagámoslo nosotros, subámoslo que todos lo puedan descargar Pero hagámoslo en alta calidad Así que por, así por lo menos de primera mano Los chicos tienen eh, El disco, digamos, lo más parecido A lo que nosotros buscamos en el estudio Y no eh, Digamos, el, esos archivos Comprimidos que aparecen que, que, que sí que afectan realmente el audio Y eso sí que es lamentable porque detrás De, de cada disco hay un trabajo grande ¿viste? Sí, Entonces, seguro Hay que cuidarlo eh... Aparte, bueno, eso lo, las herramientas para comprimir a veces dañan un poco todo lo que el sí, material, ¿no es cierto? Sí, mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, lo subimos nosotros de, de buena calidad. Está ahí en la, en la página y es fiel. Tarda un poquito más, pero ahí está. Exacto. ¿Eh? Esa es la idea. Sino online también, ¿no? Y... En los canales de YouTube y en Bandcamp. Eh, si tenés que bueno hablar de el último disco, ¿no? Eh, ¿Cómo lo definirías ¿Con, con, una, con unas palabras? no muchas palabras cortitas palabras cómo definís este nuevo trabajo y este último trabajo de la caverna un poco más eh, intimista en cuanto a la lírica que los anteriores pero con la misma búsqueda de siempre de ser dentro de la, del lenguaje del rock este, tratar de abarcar todos los géneros que se siempre fue esa siempre fue la búsqueda de, de la banda ¿no? era objetivo siempre tratar de adentrarse en distintos géneros respetándolos y bueno cada vez más más fielmente, ese es el objetivo y creo que bueno, en este disco nos acercamos más que en los que en los anteriores a eso. Y toda la gente lo puede escuchar y comprobar lo que está diciendo Juano el 6 de marzo en la trastienda. mira vos sabés que me llegan mensajes y me dicen, no se puede agregar al Face de la caverna porque tiene el máximo de amigos. No, es que en realidad ese es un perfil. Que, de, lo que tienen que entrar es a la fanpage, que es la caverna rock oficial. Ok. Y, y ahí este no, no, hay, no hay límites, ahí se, se pone me gusta, ¿viste? Ajá. Ese es en realidad la, la bocha, el otro es un perfil que, que no, no... Ah, sí, o sea que tienen que buscarlo de... por otro lado, ¿está bien? Exacto. Acá me, bueno eso me decía Andrea eh, y también bueno Silvana que le mandamos un saludo eh, que también lo felicita por la banda bueno. y que ya se está metiendo en el face para, para bajar el disco así que Qué bueno maravilla. che bueno está bueno eh, la gente está está respondiendo bueno bueno es, es, eso es lo lindo de De todo este camino, el, el, el día de vuelta, ¿no? Que a que uno lo, lo alimenta para seguir después de tantos años. Eh, ojalá, no, seguramente nos vamos a ver el 6 de marzo en la trastienda, después arreglamos para encontrarnos Obvio. y por ahí podemos hacer alguna salidita después del show, que eso está bueno, viste, cuando eh, o sea, para sentir la temperatura, ¿no? Eh, así que yo te quiero agradecer que nos hayan atendido hasta estas horas de la noche, ¿eh? que te molestamos, pero muchas gracias, serio Es un honor que estés con nosotros. No, por favor, el honor es mío. y por supuesto que Que se pueden acercar, nos ponemos en contacto y nos gustaría muchísimo que vengan a acompañarnos en una noche tan importante. Dale, Juano, te pido un saludo para la gente de acá Rock que estás escuchando. Pero un saludo enorme para toda la gente de Acarroc, para sus oyentes y para la gente ahí en el piso de Juano de la Caverna. Ahí va. Gracias, Juano, querido. Te dejamos ir. ¿A dormir te vas no? No, no, no. se vamos, ahí me gustó. Vamos, Juano. <ríe> no revelo qué, pero. Bueno, escúchame, ¿dónde estás ahora? ¿En qué lugar físico? en ¿La Ciudad de La Plata? Exactamente. Bueno, listo. también Nosotros tardemos una horita Estamos por ahí avisa sí, maestro, nos vemos, muchas gracias por todo Y bueno, vamos a estar Ahí el 6 de marzo en la Trastienda haciendo fuerza ¿eh? Abrazo grande a todos Abrazo grande. Habló con nosotros Juano Falcone De La Caverna La verdad que es una banda que suena muchísimo En la Ciudad de La Plata, y es muy buena Se está viniendo para acá, así que Atentos porque van a tocar en la Trastienda Club Valcarce 460, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto, vamos a ver si les conseguimos entradas para, para sortear. Aquellos que quieran entrar, bueno, es medio tarde, ¿no? Bueno, pero lo puedo hacer por Facebook, <risa> pero acordé ahora. Para Ricardo Soble, la trastienda de la planta yo tengo. ¿eh? Eh, ojo con Ricardo, que también va a salir seguramente el sábado que viene, va a estar charlando con nosotros un histórico eh, Xbox Day, ¿no? Eh, no eh, ni Victoria, atrás, okay. Un músico de la hostia. Eh, vamos a escuchar un temita más de La Caverna y seguimos con mucho más acá, Ron. Siguen muriendo en nombre de nada. Ahí van muriendo una vez más. Siguen muriendo en nombre de nada. Ahí van muriendo. Son las oscuras doses del alma. Nuevo blanco del horror Son ceniceros de la desidia, Donde el futuro se apagó Son la pancarta negra en el cielo La cifra muda del dolor Son la tintura de los patrullos En el silencio vuelto a canso Sigue muriendo en nombre de nada Van muriendo una vez más Sigue muriendo Son las tinieblas del genocidio El nuevo orden recicló Son el exilio de la cordura Marcada del hambre social del alma El nuevo blanco del horror De acá rock de decirse Para en el coquín. Arazo. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta. Puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como es, no vería como ve Que contento viviría Si no se esforzara por hacerse normal Qué vida tendría Es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Seguimos en Acá Rock Estuvimos con No Te Va A Gustar en la semana eh, Queremos agradecer la invitación Fue una conferencia de prensa muy tranquila en el Samsung Studio y bueno, nos dimos una vueltita por ahí y la verdad que se viene un show en Vélez impresionante mejor dicho, se vienen dos shows en Vélez impresionantes los muchachos estuvieron hablando 40 minutos aproximadamente respondieron todas las preguntas muy buena onda, muy bien organizado un eh, gusto haber estado en esa conferencia Y está todo Todo el material que es mucho ¿verdad? Es muchísimo, es muy amplio Hoy no vamos a llegar por razones obvias Ya termina el programa, no podemos poner todo el material Pero queríamos informarles y contarles Que lo tenemos, tenemos todo aquí Lo que va a pasar en las dos fechas de Vélez Que dieron la primicia ese día ¿Qué día fue? ¿El miércoles? Sí. El miércoles pasado en el Samsung Studio, la verdad que queremos agradecer por cómo nos atendieron. Eh, usted comió muchas medialunas y mucho café, como lo vi. tomó cafecito con leche con medialuna. Y una docena de medialunas. No, no. Sí, señor, yo lo vi, yo lo vi. Pero bueno, no importa. Eh, la verdad que nos atendieron, les decía, de una manera eh, espectacular. Que son medialunas eh, Ah, bueno, las medialunas. Las medialunas, la medialuna. no, no, no. no, no. yo soy de mí. Esta gran banda eh, <risas> uruguaya que se formó el 25 de junio del 94 en Montevideo y está integrada. Eh, bueno la voz la voz cantante la lleva Emiliano Brancicare que es un tipo eh, increíble que casualmente eh, se pone nervioso ante las multitudes es increíble no y le, es muy tímido y le da mucha vergüenza aunque cuando es cuanto más gente es mejor cuando es un lugar más reducido le da mucha vergüenza salir y por eso es una cuestión más personal de preguntar ahí vos no es como que uno sabe quién le pregunta a quién le tiene que responder y es un, un ida y vuelta fijo cuando hay mucha gente puede mirar un punto cualquiera en, en un estadio, por ejemplo, y inhibirse. Ahora, eh, lo interesante es que yo me quedé con ganas de preguntarle, que lo vamos a hacer seguramente eh, cuando nos encontremos, en donde, ¿por qué no te va a gustar? Y era que, bueno, en un show eh, ellos fueron y Emiliano se le ocurrió un tema, un tema, no, un, un, nombre nombre de, de un nombre de banda, y se lo va a contar al baterista y le dice, antes de empezar, dice, mira, tengo un tema, que se, un nombre de banda que se me ocurrió, pero no te va a gustar. y el baterista le dijo me encanta está bueno y ahí quedó no te va a gustar lo que no sabemos es el tema original el así, nombre original el nombre original perdón de, de la banda ¿no? ¿cuál era? así que bueno lo vamos a investigar y seguramente se lo podemos traer la semana que viene ojalá o nunca porque ellos por cámara no lo han dicho Uh, mirá si le cortamos la racha. Le rancha. cortamos la racha, la culpa mirá es nuestra. Una de las bandas que más gente lleva en Exacto. La Argentina. Eh, va a haber dos shows increíbles en Vélez. Y por sobre todas las cosas, no se pierdan que va a haber una banda soporte que se llama Fito Fittipaldis, que es una banda de la hostia y va a estar este, tocando... Una banda que allá es como No te va a gustar acá. Exacto, es algo impresionante en España. Ha ganado el disco de oro muchísimas veces. No se lo pierdan. Fito Fittipaldis en Vélez va a estar también junto a No te va a gustar. Vamos a escuchar, nos vamos a ir, nos vamos a ir despidiendo con un tema... The <laughs> de No te va a gustar, le queremos agradecer a todos por haber estado escuchando el programa, muchas gracias por todos los mensajitos y por todo lo que nos manda y por todo el cariño que nos tiene los vamos a dejar con la compañía de La de Dios folclore de Jamaica, así que si se quieren quedar ahí un rato de reggae, está bueno eh, quiero saludar a todos, Gastón, gracias por haber estado uh -huh. hoy aquí, un placer Paulita Berti en la producción que tuvo que elaborar por todos lados eh, y hoy más que nunca tuvo que meter mano a nuestro operador Juan, eh, pareció un pulpo pues. sí sí por Dios, ya vamos tranquilo Juan, está con un hacho en la mano ahora cuando salgamos vamos a hablar con usted seguramente pero bueno, muchas gracias por todo en serio, le estamos pasando muy bien aquí en la tribu, la semana que viene va a tener, vamos a tener entonces toda la conferencia que no te va a gustar y seguramente porque en la semana también tenemos que juntarnos con carajo así que les vamos a traer todo el material que más sea leiva. necesario más leiva, ah y viene Ciro Fogliata y Amel, algo más y Amel. bueno listo, no sé, hasta la semana que viene nos vemos, muchas gracias, seguimos con mucho más Acá Rock. atado Una sola vida tenés ¿Por qué esperar sentado? Si la muerte llega una vez ¿Para qué estar preparado? Eso es mentira también Te mantienen apagado Yo lo que quiero es volar